Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de SpanishPodcast.net. Hoy vamos a hablar sobre un tema que afecta a todos los habitantes del planeta, el cambio climático. ¿Por qué hablamos de este tema? Bueno, de, es un tema de actualidad, sobre el que se habla bastante en los medios de comunicación y que a veces causa polémica. ¿Por qué causa polémica este tema? Porque el cambio climático afecta a muchas decisiones económicas, políticas y sociales. Eh, durante el episodio daré mi opinión sobre esto. Creo que en primer lugar, tengo que explicar qué es el cambio climático. Aunque ya lo sepas, escuchar esto en español ayudará a mejorar tu capacidad de comprensión y también de hablar español. ¿Qué es el cambio climático? Hoy en día se habla del cambio climático. El clima está cambiando en todo el mundo. Según las mediciones que se hacen, parece bastante claro que la temperatura está aumentando en todo el mundo. Se dice que se está produciendo un calentamiento global. Esto es muy peligroso para la vida tal y como la conocemos. Por eso es importante estudiarlo. El calentamiento global no solo tiene efectos en la temperatura. Este cambio de temperatura está afectando a los cultivos, la vida de los océanos, a plantas y también a muchas especies de animales terrestres. Algunas especies de animales o plantas tienen más dificultades para sobrevivir. Otras tienen más facilidades para sobrevivir. Esto está provocando cambios en los comportamientos de muchas especies y en los lugares donde viven. El cambio climático también afecta al suelo y tiene efectos en la agricultura y en la vida marina. ¿Qué diferencia hay entre tiempo y clima? El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas características de una región. Por ejemplo, en Valladolid el verano es seco y caluroso. El invierno es muy frío y húmedo. Hay años más calurosos y años más fríos. En verano es bastante habitual superar temperaturas de 30 grados centígrados. En los días más fríos del invierno, en Valladolid puede hacer hasta 10 grados centígrados bajo cero. Cuando en español decimos ¿qué tiempo hace?, estamos preguntando sobre las condiciones atmosféricas en un momento determinado. Es decir, si hace calor, si hace frío, si llueve o si el cielo está despejado en un momento concreto. Por ejemplo, Aunque el verano es caluroso en Valladolid, algunos días hace menos calor y la temperatura baja. En invierno, aunque generalmente hace frío, puede haber algunos días más calurosos. Supongo que en el lugar en el que vives esto también ocurre. Hoy en día existen muchas formas de conocer el tiempo que hace en cualquier lugar del mundo. Por ejemplo Puedes ver el telediario, puedes leerlo en el periódico o puedes utilizar alguna aplicación de tu teléfono móvil. Yo utilizo una aplicación llamada eltiempo.es. Es gratuita y da una información bastante exacta. Además, permite conocer la previsión por horas. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes saber cuál es la previsión del tiempo para las 4 de la tarde, para las 5, para las 6, para las 7 y todas las horas del día. A veces no acierta, pero en general es bastante fiable. La información es bastante buena. Esto es muy útil porque te permite planificar cosas que quieres hacer. Si tienes pensado hacer una excursión, es bastante útil, saber si va a llover. recuerda el clima son las condiciones atmosféricas generales a largo plazo, es decir, para saber qué clima tiene una región, tenemos que hacer un seguimiento continuo del tiempo atmosférico. Cuando se tienen todos los datos de un periodo de tiempo, se realizan estadísticas. Se calcula la media o la mediana. Para hacer la media, se suman todas las cantidades y se divide entre el número de ellas. Por ejemplo, si medimos 7 grados, 9 grados y 13 grados, 7 más 9 más 13 es 29. Dividimos esta cantidad entre 3 y el resultado es… Mmm, uso la calculadora… <ríe> 9,66 grados. Generalmente, para decidir qué clima tiene una región, los científicos que estudian el clima utilizan periodos de 30 años. ¿El calentamiento global es real? Creo que hay personas que siguen dudando de que el clima está cambiando. Escucharás a personas que dicen que el clima está cambiando y a personas que dicen que el clima no está cambiando. La verdad es que los registros de temperatura no mienten. Desde que se realizan medidas de la temperatura del planeta, no ha dejado de aumentar. Lo peor es que además el aumento es cada vez más rápido. De lo que no estamos seguros es de si este aumento se debe a la influencia del ser humano o es un simple cambio natural. Parece bastante claro que la actividad humana está influyendo en el clima, pero nadie puede asegurarlo al 100%. También puede que se trate de un cambio natural y que la actividad humana esté ayudando a que este cambio sea más rápido. ¿Por qué está aumentando la temperatura? El factor más importante parecen ser los gases de efecto invernadero. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Los gases de efecto invernadero son gases que hay en la atmósfera. Permiten pasar la luz del sol, pero atrapan la radiación infrarroja. Esto provoca el aumento de la temperatura. Algunos gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno o el ozono. Hay algunos más, pero quizá estos son los más conocidos. El agua en estado gaseoso también es un gas de efecto invernadero. ¿Te has fijado que las noches de invierno son más frías cuando el cielo está despejado y no hay nubes? Esto es porque las nubes reflejan la radiación infrarroja, provocando que aumente la temperatura. Los días de invierno nublados es decir, cuando hay nubes, son más calurosos. Muchos de estos gases se producen de forma natural en volcanes, incendios y otros procesos. Sin embargo, los seres humanos estamos generando grandes cantidades de estos gases. La causa principal son las industrias y el transporte. ¿Qué podemos hacer para reducir las emisiones? Lo mejor es reducir la cantidad de gases de efecto invernadero. ¿Cómo lo podemos hacer? Creo que la mayor parte de los gobiernos están tomando medidas para reducir la cantidad de gases de efecto invernadero. Estas medidas consisten en instalar filtros en las industrias, reciclar algunos de estos gases y usar dispositivos mecánicos o electrónicos más eficientes. También se están sustituyendo algunas fuentes de energía tradicionales por energías renovables. Las energías tradicionales son el petróleo o el carbón, por ejemplo. Algunas energías renovables son la energía eólica, la energía del viento, o la energía solar, convertir la energía del sol en electricidad. Aunque todas estas medidas están bien, creo que son insuficientes el gran problema, bajo mi punto de vista, es el consumo. Consumimos demasiado. Está muy bien utilizar aparatos de bajo consumo, hacer más eficientes los motores de los coches o alargar más la vida de las cosas que usamos. Pero si no reducimos el consumo, seguiremos teniendo problemas en el futuro. Por otro lado están los fraudes. Un fraude es engañar a alguien para conseguir un beneficio. Seguramente viste en las noticias el engaño de que algunas empresas como Volkswagen realizaron con sus coches. Esta empresa instalaba un dispositivo que alteraba los valores medidos de gases de efecto invernadero de sus vehículos. Con el tiempo se ha descubierto que otros fabricantes también hacían lo mismo. Esto es muy grave especialmente si tenemos en cuenta que estas empresas llevaban años recibiendo ayudas y subvenciones públicas por fabricar vehículos poco contaminantes. Otro problema es el comercio de dióxido de carbono. Debido a acuerdos internacionales, los países tienen limitada la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que pueden hacer al año. Sin embargo, es habitual el comercio de dióxido de carbono. Lo explico con un ejemplo. Hay países que tienen muchas emisiones porque tienen mucha industria. Hay otros países que no llegan al límite porque tienen poca industria. El primer país paga al segundo para poder utilizar su parte y así superar el límite legal. Creo que eso tendría que estar más controlado. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Creo que los seres humanos debemos hacer un esfuerzo para intentar controlar este problema. ¿Qué piensas sobre todo esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Crees que hemos llegado a un límite? Has tus comentarios. De momento este episodio termina aquí. Podría estar hablando durante mucho tiempo sobre este tema, porque me interesa bastante pero el episodio sería demasiado largo. Tal vez en otra ocasión. Recuerda escuchar varias veces este episodio para poder aprender correctamente todo el vocabulario, las expresiones y la gramática que aparecen en el episodio. Solo de esta forma podrás mejorar tu capacidad de comprender el español y de hablar español. Mucha suerte y hasta el próximo episodio.